Se realizará la primera jornada de lactancia materna. La primera jornada de lactancia, la lactancia materna del primer acto de soberanía alimentaria, se llevará a cabo durante todo el día en la sede central de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. La actividad contará con distintas propuestas de charlas, talleres, muestras fotográficas e intervenciones artísticas y culturales que se extenderán durante toda la jornada. ...se realizó una reunión de abogados de cara al 34º Encuentro de Mujeres. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Resistencia. Ayer por la tarde se realizó la primera reunión de abogados... ...por el 34 Encuentro convocado por la Comisión de Seguridad... ...del Encuentro de Mujeres. Hablamos con Sofía caravelos quien nos cuenta... ...cómo funcionará la comisión en el encuentro. Digamos, no solamente para una posible situación represiva por supuesto, digamos, manejamos como hipótesis, sino también para otro montón de situaciones conflictivas. Muchas veces, digamos, escuchamos de otras compañeras que antes de llegar al encuentro, para micros, este, los apedrean, los requisan y que, digamos, es un ataque a un movimiento feminista tan potente que año a año se organiza para discutir en términos horizontales, digamos, las políticas que queremos exigir de, de acá un año, ¿no? Informó FM Resistencia para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Más cerca. Nueva oferta laboral en la bolsa de trabajo de la UNLP. Las pymes de la ciudad siguen buscando cadetes administrativos para realizar diferentes labores diarias y el programa lanzó una convocatoria similar a la que realizaron hace 10 días. La búsqueda es para cubrir un puesto de cadete administrativo en una firma local de la que no se dio mayores detalles en el horario de 9 a 3 de la tarde. Entre las tareas que deberán realizar los candidatos se encuentran las de realizar trámites bancarios, compra de insumos, reparto y mensajería. Les interesades podrán enviar sus currículum a prolab.preci.unlp.edu.ar con el asunto cadete administrativo. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 15 grados y la máxima de 26.